Y seguimos en el aire seguimos contando noticias y cosas que estaban pasando y recordamos en esta fecha se cumplen años de la 77-22 la ley de que defiende el agua en la provincia de Mendoza. Es por eso que estamos en comunicación con una de las referentes de las asambleas aquí en la provincia que es Unicarñas, que nunca les era pedido muy bien. ...sepa disculparme, pero es la UNI para todo el mundo... ...y bueno, le damos los buenos días, UNI, ¿qué tal? Bueno, buenos días Nacho, buenos días querida audiencia de nuestra radio La Mosquitera... Eh, ...bueno, sí, de cumpleaños, ayer con el aniversario de la 7722... 12 años de nuestra guardiana del agua, le decimos nosotros... Uh -huh. ...sobre Mendoza con su cultura del agua y defendiendo de las megamineras, porque justamente esa ley nació ante el embate de las megamineras. En, bueno, esto es un, una historia de, de, de cómo llegaron las megamineras a la Argentina, con leyes en los años 90, con el proyecto de que se hizo realidad, lamentablemente, de la lumbrera. Bueno, cuando nos empezamos a enterar, toda la gente organizada... En realidad no estábamos organizados en ese momento. Toda la gente inquieta empieza a, eh, a enterar de lo que lo, lo que es una megaminera, de lo que es... Y bueno, así nacen las puebladas en, en General Alvear y en, y en San Carlos, en donde la gente eh, se movilizó, fueron la gente que se acordará de todos los cortes de ruta y de todo lo que significó en ese momento la movilización eh, por la ley que después terminó siendo la 77-22. Una ley que ha pasado por mucho por muchos intentos de, de ser eh, quitada, de ser levantada, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, esta ley que, que lo que quiere es que, digamos, es que las megamineras, si van a decir, porque todo dice, prohíbe la megaminería. No, lo que hace es prohibirle el uso de sustancias tóxicas. Como el cianuro, voy a poner de ejemplo, que es lo que... Se derramó en San Juan y ha contaminado los los ríos de varias veces hay que decirlo eh varias no, veces hay que decirlo varias veces y bueno eh, todo esto digo porque en estos momentos que los que los candidatos de todo signo político eh, salen con, con el caballito de batalla de la megaminería con el caballito de batalla del fracking y nosotros con, y nosotras con todas las, los argumentos que tenemos que son la realidad, es decir, los derrames eh, como los derrames, eh, en San Juan, pero también las grandes roturas de las presas como este año, uh -huh. es decir, hay que hay que la gente esta vorágine de que tenemos de, de noticias y todo eso manda a segundo plano cosas que, que han pasado y han sido terribles. Brumadinho en Brasil, ¿no es cierto?, que esto tiene todo que ver con los diques de cola, y, y nosotros con esta 77-22, que como bien decís vos, eh, hemos tenido, han tenido muchos embates en eh, nuestra ley. La primera fue meterle unos recursos de inconstitucionalidad, Eh, por parte de las megamineras, entre ellas la más importante la de San Jorge y la CNEA también, digamos, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, debo decir las buenas noticias que la, la Corte Suprema y no la Suprema Corte Provincial y todo esto eh, ha declarado constitucional la la Ley 7722. ¿Y cuál es el embate ahora? El embate viene por parte de de los partidos políticos y, de digamos, la, los sectores que están con el poder, porque la única manera que el 77-22 pueda ser modificada es por la vía legislativa, razón por la cual eh, se han presentado proyectos de modificación de la 77-22 el año pasado en manos de Agulles y de y de Abraham, digo, porque les atañe ahí, Abraham lo tienen como candidato. Así que, fíjense, y también le debo decir del pi este año este partido que sa salió casi último eh, sabemos cómo funciona el aparato megaminero ¿no? eh, es transversal a todos los partidos políticos y bueno el oficialismo que está recontra con el asunto del fracking y de la megaminería encuentra en la oposición también gente que les hace eh, los flacos favores porque no lo voy a poder dejar de nombrar al candidato con más votos de en las PASO que fue el señor Suárez Bueno, también ha dicho que le va a dar vía libre, que va a bajar la 77-22. O sea que usted verá dónde tendremos que estar. Tendremos que estar en la calle, porque es el lugar donde las asambleas eh, nos visibilizamos y donde la, seguimos informando a la gente, porque esto es una lucha del día a día. Digo, la 77-22 ayer cumplió 12 años, ayer las asambleas hemos largado un comunicado. Eh, todo esto que yo estoy explicando sale muy bien en el comunicado, y usted si quiere después lo puede leer como quiera y un poco explica lo que lo que yo estoy diciendo y contarles que vamos a estar mañana en una volanteada sí y también informarles que eh, por fin van a decir vamos a ver si tiene tratamiento la ley mendoza libre de fracking presentada este desde eh, el diputado el senador más Uh -huh. eh, pero bueno, ahí vamos a estar el miércoles también en las asambleas eh, apoyando lo de la ley Mendoza Libre Fracking, en la que seguramente algún oyente, algún oyente ha sido de los que firmó eh, una de las tantas petitorios que hemos eh, mandado, ya sea al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo así que bueno eh, ese es todo el panorama que hoy mañana ayer cumplió año en el 77-22, mañana vamos a estar volanteando ahí en el nudo vial de 11 a 13, y bueno, y la semana que viene, el miércoles, esperando que se trate la ley Mendoza Libre de Frack. Así es. Adiós. Muy bien, Guni, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo muy grande a, a la gente que, que nos está escuchando y diciéndole que los esperamos. En, en estos lugares y que esperamos que la gente no pierda conciencia en este año electoral de lo que significa tener una ley como la 7722, que se defiende en la calle y se defiende sabiendo que esto todo lo que nos proponen son espejitos de colores. Muchas gracias. Muy bien. Eh, un abrazo, Luguny. Ahí estábamos escuchando a Aguni de la Asamblea por el Agua comentando esto estos otros desafíos que tiene la Asamblea y la defensa del de medio ambiente contra eh, la defensa de los bienes comunes también, ¿no? 8 menos 5 de la mañana, continuamos en el arranque.